esto que es uno contra uno en el R&M 570 en Radio Argentina, otra vez de nuestra web uno contra 1 webcom donde después puede ver reflejada cada una de las notas que hacemos acá, los comentarios y ainda mais Hablamos con Cristian Amicucci, nota que vas a poder leer y escuchar este en, en nuestra web, así que ahora es el momento de seguir hablando con protagonistas por eso estamos en comunicación con Bruno Pranti ¿Cómo te va Bruno? Buen día franco, franco, Hola, te te ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Sí, todo bien. ¿Tedés? Bien, en todo, todo honor, trabajando como todos los días, haciendo este programa de uno ah, contra bien. uno, hablando sí. de Vázquez, que es lo que nos gusta, este así que estamos estamos contentos, estamos conforme ¿Cómo andás vos? Bien, bien, bien, también muy contento porque como me propuse eh, tratar de, de volver al ruedo en enero, bueno, se pudo dar y, y la verdad que, que muy contento por, por volver a, a participar en, en un equipo. Claro, hablábamos recién con Cristian Amicucci ¿no? y, y, y son situaciones eh, diferentes pero en, en algún punto esa incertidumbre o ese cambio de rumbo eh, durante una misma temporada al jugador siempre lo, lo descoloca un poco ¿no? y tiene que estar preparado anímica y psicológicamente para poder sobreponerse, ¿no Bruno? Sí, sí la verdad que a mí en lo personal es la, la primera vez que, que me había pasado Eh, y fue también muy sorpresivo porque iban 10 partidos y tampoco la verdad que no, no, viste por ahí hay, hay indicios, por ahí hay hay situaciones que te lo marcan, pero la verdad que, que como fue tan sorpresivo por ahí fue todo muy rápido y bueno, no, no, Polinos también no tuve tiempo de asimilarlo, pero por suerte ya estaba ya en es una, una vuelta de página y, y por suerte, gracias a Dios tengo otras cosas que hacer de cuando no juego el basque, entonces eso la verdad que me sacó del contexto y, y no me hizo pensar tanto creo que, que eso me ayudó también también a, a olvidar eh, lo que fue la, la situación pero uno se va con, con unos recuerdos enorme de, de una ciudad y de un equipo que, que la verdad que, que logramos algo que, que no estaba no estaban en, lo, en los planes como dije en, en mi despedida pero sí estaban los sueños de todo no pero, pero la verdad que fue fue algo muy muy lindo estamos hablando con Bruno Prandi que jugó la liga nacional este año para hispanoamericano ¿Cuántos años jugaste en hispano, Bruno, vos? y sí, jugué dos temporadas de TNA y esos partidos de liga. Por eso, y, y con una estructura que ya venía de, del torneo federal con algunos jugadores, que era como que, digamos, eh, no te digo que venían todos juntos jugando desde que arrancó el proyecto de hispano, pero había muchos de los chicos sumados a los dos del TNA que se fueron acoplando y era como que venían todos eh, en, en un mismo proyecto con un mismo entrenador como Bernardo Murphy. Sí, sí, sí. Eh, bueno, ahí está creo que, que la base del proyecto por ahí, había dos jugadores que eran Gastón Morales y Fernando Gutmann que que bueno, Fer no es ahí pero ya casi ya es ahí y bueno, venían de ese proyecto que la verdad que, que es muy bueno. La verdad que es para, para valorar un montón lo, lo que viene haciendo la gente de, de Río Gallegos eh, y la verdad que con Bernardo trabajó el Federal, lo ascendió el TNA, después la Liga, creo que hay muy pocos proyectos de eso que que uno puede estar muy tranquilo de, de ir a lugares así, ¿verdad? Eh, la verdad que me, me llevo los mejores recuerdos porque es un club que, que hace el doble de sacrificio para participar y encima tuvo logros deportivos muy importantes, entonces es súper valorable Claro, eh, se consigue el ascenso, se diera al TNA, el TNA a la a, este hispanoamericano, uno de los equipos más australes del mundo, casi con la misma base de jugadores, siempre regalándole un par de jugadores más. Viene la, la máxima categoría, parece como que costó hacer acertir y de repente empieza empieza a haber retoques en el equipo, ¿no? Sí, sí, la verdad que eh, bueno, son decisiones y es parte es parte del juego. Por ahí uno eh, lo entiende, si lo comparte o no no, no, no interesa porque es parte es parte del juego y uno tiene que, que respetar, pero sí. Yo yo personalmente Era, era era casi lógico que, que iba a costar hacer pie, ¿no? Porque éramos casi un, un equipo de, de TNA jugando con dos extranjeros más eh, en una liga nacional que la verdad que, que te sorprende cuando uno por ahí no, no, no está acostumbrado a jugarla. Eh, es, es, es mucho la diferencia que hay. Entonces, bueno, era era lógico que iba a costar hacer pie y bueno, si tuvieron la posibilidad de, del club de, de, de conseguir su depónsoro o el presupuesto para ampliarlo y hacer retoques bienvenido sea es lo que lo que yo le dije a, a martín lópez que es el dirigente hispano ojalá que esto sea para mejor porque si no va, no va a ser en vano lo que fue toda la lucha por el ascenso a la liga nacional entonces uno uno se queda tranquilo ves ojalá que, que le vaya muy bien al club Y bueno, está, está todo su derecho, tanto hispano como cualquier club, de, de, de retocar los de equipo con tal de, de salir de alguna situación incómoda que, que esté. Pero bueno, le va eh, como todo equipo que asciende, creo que, que no es fácil hacer pie en una nueva categoría y cuando hay tanta diferencia también. Creo que ellos en la transición de la Liga Nacional, de la, el Federal al PNA, hubo una transición, hubo, hubo, hubo que hacer retoques, pero no era tanta la diferencia como la que tuvieron este año. Claro, la diferencia del TNA y Federal hoy no es tanta en muchos de los equipos y sí hay una gran diferencia de plantel y de presupuesto con la Liga Nacional A, ¿no? de sí, hecho sí, Solamente el hecho de tener hasta la, la temporada pasada tres extranjeros y esta temporada ficha libre mayor, este, la diferencia y también la diferencia de, de categoría de jugadores, ¿no? Es lo mismo jugar la, la Liga Nacional A que jugar el torneo nacional de ascenso. Bueno, pero rápidamente este tus agentes se pusieron... A, a conseguir un laburo y, y fichaste en Atenas, de Carmen de Patagones. Sí, sí, la verdad que había tenido, el mismo día que, que volví de, de Hispano, eh, tuve un par de situaciones para irme a otros clubes también, pero la verdad que decidí que arma acá porque sentía que no estaba al 100% de, de ganas de irme de vuelta a algún otro lugar. Entonces preferí ser sincero conmigo mismo y no, y no tomar una determinación rápida, me tomé el, el tiempo este enero, Eh, y les dije que sí, que el 2 de enero ahí sí arrancaba para donde sea, ya con todas las pilas, la spira puesta y bueno, por suerte salió lo, lo de Atena de Patagonia y que la verdad que que como le dije hoy a, a un colega tuyo, uno se da cuenta también qué clase de club es cuando va a jugar a los clubes y cómo te tratan y ves un poco, ¿no? Uno ya ya lleva varios años dando vueltas y, y la verdad que me, me gustó mucho cómo cómo está formado, me dieron una referencia de, del técnico, así que bueno, con todas las pilas para para ir desde la segunda etapa. Y cuál es la otra actividad que tenés que que por ahí este hace olvidar un poco el básquet en en un tipo de situación como la que tuviste. Y yo me dedico ya desde hace varios años a tenemos dos tiendas de regalos con mi señora, tiendas de diseño. Ah, mira, bueno, la verdad que me me ocupo, nos enfocamos mucho de eso. Eh se nos venían las fiestas, así que <ríe> ocupado el 100% de eso. Y la verdad que me pone muy contento porque siento que, que bueno, que aparte del básquet también se pueden se pueden hacer otras cosas y Y está bueno en situaciones así que uno eh, deja de, de percibir un sueldo cuando deja de jugar y bueno sabe que puede estar tranquilo con esas situaciones también sí, y la para, parte para da... para sentirte útil en otra cosa también claro ya una tranquilidad también económica de de no tener que andar buscando el mango todo el tiempo para para poder este vivir más o menos decente no sí sí la verdad que, que ya hace muchos años que, que, que lo hago y, y me siento bien y me gusta y y uno va creciendo también en eso y bueno, ya, ya deja de ser también una una, una un segundo una segunda opción a pasar a ser otra opción a medida que va creciendo uno, entonces claro, claro, eh, claro, claro. Eh, uno, uno lo va manejando de esa situación está así bueno, que está creo bueno. que Franco. se pueden hacer dos cosas a la vez tranquilamente está bien, está bien, ¿Franco? sí, eh, la consulta es si que tuviste varios momentos en el TNA ¿ves mucha diferencia de cuando estuviste ahora? ¿Ahora en la Liga o el TNA? ¿En el TNA ahora, cuando vas a estar, que estuviste viendo? No, la verdad que lo que creo que ve todo el mundo, eh, y lo que hablaba un poco con con, eh, con Guillermo, el técnico ahora de, de Atenas, que hay planteles muy cortos, y la verdad que al tener un par de lesionados ya el plantel queda muy desmado, tenés que cambiar jugadores de posición, jugás incompleto, y eso hace que, que, que no pueda rendir el equipo al máximo creo que, que el TNA eh, se merece tener un lugar importantísimo hay jugadores de muy buena calidad el tema es que hacer porcas pocas fichas si tenés una racha de lesionados eh, es muy difícil poder rendir al máximo y poder obtener resultados es una categoría durísima, nosotros el año pasado eh, un equipo solo ascendió, eh, la verdad que si te lo ponés a ver en los papeles, decís, a principio de año bueno, era un 3,33% de posibilidad de ascender y decir bueno, vamos a jugar y después pensaremos en abril, mayo para que esta... ¿Para qué estamos? Porque si vos decís, voy a jugar para ascender en el principio de temporada, la verdad que es, es, es muy difícil. Pero creo que, que la categoría tiene un nivel muy bueno. Eh, ahora se le agregaron dos extranjeros. Creo que, que por, por ejemplo, Atenas tiene dos extranjeros de muy buen nivel, eh, de mucha jerarquía, y eso eso saca diferencia. Claro, quizás con una ficha más que pueda que pueda aportar este, a, a solucionar este tipo de problemas cuando hay un lesionado cuando pasa algo que nota los planes este sería mucho mejor todavía no sí sí creo que, que se hicieron muy cortos los fronteles ya sea por cuestión de presupuesto o, o no la verdad que eso es son temas eh, que siempre se en los recesos y en definitiva nunca nunca nos ponemos de acuerdo nadie eh, pero bueno creo que son muy cortos y ahí es muy largo el calendario es muy estricto el calendario así que que la verdad que, que hay que llevarlo hay que llevarlo bien al equipo porque una rachita de lesionados creo que ahí hay un punto importantísimo el equipo que no tenga lesionados eh, y pueda mantener una regularidad va a llegar al final del, del torneo la seguro, verdad que Atenas sufrió mucho lesionado y, y es como hablábamos con, con lo, la gente de Atenas eh, es difícil así mantener una regularidad exacto, exacto bueno Brunito nada, lo mejor para lo que viene eh, que es Atenas de Carmen de Patagones lo mejor para vos que tengas un buen año, nos alegramos, nos pone contento que, que hayas podido. Nosotros nos ponemos contentos cuando los jugadores tienen tienen contrato, pueden jugar y los clubes este pueden progresar y pueden crecer, porque en definitiva no es ni más ni menos que el crecimiento de la Liga Nacional, que es lo que más nos gusta a nosotros. Así que eh, felicitaciones por, por esta contratación, ojalá que, que puedas este, encontrar tu lugar ahí, ojalá que le puedas dar una mano importante a Atenas de Carmen de Patagones y que tengas una buena temporada. ¿eh? Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes, eh, que terminen bien el año y que lo arranquemos todos de la mejor manera. Así que un abrazo muy grande para todos. Abrazo para vos. Bruno Prandi, pasaba por los micrófonos de uno contra uno en m 570 en Radio Argentina. Así que hablando de bueno de su salida de hispanoamericanos.